La calle no pudo elegir, mientras compras y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo portales de rebello y es que tío no hay dinero. Es un dato callejera su padre se si ames. Su tiene que comer Le quita las pelas a los gatos bien. perros policía van detrás de